29 días que estamos de Clorinda derivado por un accidente y estamos preocupados son 29 días que estamos y tenemos muy poca atención. Lloraba el chico vos te iba a avisar y, y pasaba 3-4 horas, el recién venía a verle.